Buenos días, hermanos. Es una alegría estar aquí en Moratalaz con vosotros. Venir a Moratalaz es venir a casa, porque para nosotros es, es una alegría ver algunos de los hermanos que por tantos años hemos caminado juntos, hemos visto cómo el Señor ha ido obrando en fidelidad en la vida de cada uno de vosotros. Me encantaba escuchar esta mañana a Javi yo, hablar de los campamentos de los niños. Yo recuerdo la primera vez que vimos a Javi aparecer en un campamento de niños, ¿no? Y es precioso ver cómo el Señor es fiel a lo largo de los años. El Señor es fiel con cada uno de nosotros, hermanos. Así que venir aquí para nosotros es un privilegio. Nos gozamos de estar en medio de vosotros y nos gozamos de poder compartir la palabra del Señor. Así que tengo palabra para vosotros en, este, en esta mañana de paz del Señor. Yo creo, ¿cuántos de vosotros aquí sois padres? A ver, levantad la mano, ¿cuántos sois padres? Bueno, aquellos que sois padres vais a entender perfectamente lo que quiero decir. Hay una palabra que como padres a mí me resulta dificilísima de aceptar. Me crispa, me pone nerviosa, muchas veces hace que pierda el control con mis hijos y es la palabra espera. Los que sois padres sabéis muy bien lo que esto significa. Juanito, recoge tus juguetes. Espera. María, ven a comer. Espera. Siempre es una pala la palabra espera es una palabra que aparece en los hogares una y otra y otra vez. Y muchas veces hace que perdamos la paciencia. Que te lo he dicho tres veces ya. Es igual. Espera. Siempre hay momento para la espera con nuestros hijos. No nos gusta esperar, ¿verdad? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta esperar. Espero que tampoco nos gusta hacer esperar a los demás, ¿no? Eso ya sería quizás cuestión de otra predicación para otro día. Pero no nos gusta esperar. Cuando vas al banco no te gusta hacer cola, ¿verdad que no? No te gusta esperar ahí en la fila para que te den tu dinero. Cuando vas a comprar al Carrefour, corremos con los carros como locos, atropellando a la gente, intentando conseguir la caja que tiene menos gente, ¿vale? Y ves a la gente corriendo por la zona de las cajas para ver, mirando cuál tiene menos gente. Y ir a pagar hacienda, eso ya es el colmo, ¿verdad? Que te hagan pa esperar para pagar ya es eh, queda fuera de nuestras mentes. No nos gusta esperar. A lo largo de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, esa es una palabra que nos disgusta, nos disgusta. Pero cuando lo trasladamos a la vida espiritual, ¿cómo reaccionamos frente a las esperas de Dios? ¿Cómo reaccionamos frente a esas esperas? Porque Dios nos hace esperar en muchas ocasiones. ¿Cómo vamos a reaccionar? Yo quiero que miremos en esta, ma en esta mañana la vida de un hombre, la reacción de un hombre frente a una espera de Dios. ¿Cómo reaccionó para que nos pueda ser de lección para nosotros en esta mañana para enfrentar esas esperas que tú y yo tenemos que afrontar? El hombre del que quiero hablar era padre. Era padre de una hija. Padre de una hija que una mañana se levantó y sintió que su hija tosía un poquito. y le suena un poquito el pecho a la niña tosiendo! A la mañana siguiente la niña empezó no queriendo comer, parece que no tiene ganas de comer. Al día siguiente la fiebre llegó y así fue empeorando, empeorando, empeorando, hasta que llegó el momento que él pensó, mi hija se muere. ¿Sabéis de quién hablo? ¿De quién? Bien. Bueno, pues aquí hay gente que lee la Biblia. Bien, muy bien. Jairo. Vamos a hablar de Jairo, un hombre que tuvo que enfrentar una situación desesperada. Os invito, hermanos, a abrir las Escrituras... ...en el Evangelio de Marcos, capítulo 5... ...y vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 21. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla... ...se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Hasta aquí leemos de momento. Jairo era una persona muy importante socialmente hablando, era el principal de la sinagoga, era un hombre que era escogido entre los ancianos de la sinagoga, una persona importante, con una vida religiosa que era notoria, con una, con un compromiso con la sinagoga, con un compromiso con el cumplimiento de la ley, con un cumplimiento de aplicar esas normativas a su vida diaria. Era un, un hombre religioso era un hombre importante, todo el mundo le conocía en su ciudad, era el principal de la sinagoga, era conocido por toda la sociedad, no solamente en la iglesia, sino en su pueblo, era un hombre conocido. Y tenemos que tener, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque yo creo que tenemos que tener en cuenta que las puertas de la sinagoga en ese tiempo ya se estaban cerrando para el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, ...después de volver del desierto... De, ...de volver de la tentación de haber sido bautizado... ...recuerdas en el río Jordán... Y llegara al desierto y comenzó a predicar, dice la palabra, el, el reino entre aquellos que le escuchaban. Y la popularidad del Señor va creciendo y empiezan a seguirle y a seguirle y a seguirle. No solamente los discípulos que caminaban con Él y que de, tenían una relación estrecha con Él, sino la gente, las sanidades, los milagros empezaban a circular por todo el pueblo y todo el mundo. Quería saber, quería conocer quién es este Jesús que hace milagros. ¿Quién es este Jesús? que está hablando de nuevo de un nuevo reino, será el mesías, unos dicen Elías, otros un profeta, todo el mundo tenía curiosidad por saber quién era Jesús y venía mucha gente, mucha multitud le acompañaba y quería quería estar cerca de él. Encuentras en este tiempo, hoy qué bien, hoy muchas gracias hermanos. Que Dios os bendiga. Esto es importante para los que bebemos como camellos como yo, ¿eh? Muchas gracias. Y encuentras en ese momento esos grandes milagros de alimentación de más de 5.000 personas, ¿recuerdas? Esos pasajes del Señor. Mucha gente le seguía. Pero cuando el Señor Jesús empieza a enfocar lo que es la radicalidad del reino de los cielos, del reino de Dios en el día a día de la gente, y empieza a decir, amad a vuestros enemigos, perdonad a aquellos que os maldicen, la gente dice, eh, che... Esto ya se esto se está complicando. Eso de comer juntos está muy bien, eso de amarlos los unos a los otros me gusta mucho, pero esto que estás diciendo ya empieza me rechina, empieza a rechinar y entonces estaba habiendo problemas de enfrentamientos directos de gente que ya estaba no le gustaba las cosas que Jesús decía, los propios religiosos de la época Estaban acusándole, estaban dándose cuenta de que Jesús no cumplía la ley que ellos estaban aplicando. Entonces estaban mandando gente, haciéndole preguntas difíciles, etcétera, etcétera. Esa popularidad del principio estaba, había bajado, estaba menguando. Y aquí tienes a este hombre que es responsable de una sinagoga que de repente se acerca a Jesús. Es, ese acercamiento a Jesús puede que le va a traer problemas... En su congregación, porque los fariseos, los saduceos, no quieren obedecer lo que el Señor Jesús está diciendo. Y claro, había muchos fariseos y saduceos dentro de lo que eran las congregaciones. Pero este hombre tiene un problema, y seguramente que Jairo habría acudido a Jesús después de haber probado otros muchos métodos, igual que hacemos cada uno de nosotros. Veo que sois también de diferentes nacionalidades, diferentes países. Aquí en España tenemos un refrán que dice que la gente se acuerda de Santa Bárbara solo cuando truena. Cuando no llueve, cuando no truena, Santa Bárbara es una santa que está olvidada, olvidada. Solamente hay gente que piensa que se acuerda que, que busca la religiosidad, que piensa en Dios cuando los problemas llegan a su vida. En estos tiempos difíciles de de crisis, de trabajos inestables, etcétera, la gente etcétera, mucha gente está llenando las iglesias. Está intentando buscar en la religiosidad la solución a sus problemas, porque se escapa de lo que ellos o ellas pueden controlar. Y seguramente que Jairo fue uno de estos hombres. Fue uno de estos hombres su necesidad, su desesperación, le llevó hasta Jesús. Y llega a Jesús derrumbando todo su estatus, su protocolo social, todo lo que significaba el, el estar bien delante de la sociedad a la cual tenía que enfrentar. Y llega delante del Señor Jesús y dice la Escritura que se postra a sus pies, Postrarse a sus pies, cuando nosotros a veces cantamos canciones, señor, yo me postro, y entonces levantamos las manos. ¿Lo habéis visto? Me postro. decimos, no hemos entendido lo que esa palabra significa, porque postrarse es tumbarse, es pegar tu nariz al suelo, es estar totalmente humillado delante de la persona que tienes a tu lado. Y aquí tienes a este hombre, Jairo, con sus buenas ropas, Su ropa seguramente no de mercadillo, no de oferta. Este llevaría ropa de marca, seguro, ¿no? Seguro. Y llega delante del Señor y no le importa ensuciarse con el polvo del camino. Porque tú aquí te, te tumbas, hermanos, y gracias a Dios hay alguien que ha limpiado antes, ¿verdad? Y no, no te vas a tumbar y te vas a ensuciar. Pero si tú sales a un parque, a una tierra y te tumbas, tú vas a salir marcado de tu postura. Pues así salió este hombre, marcado de su humillación delante del Señor. Pero no le importó. No, impor no le importó que los demás vieran que él se había postrado delante de Jesús de Nazaret. Se ensució con el polvo del camino. ¿Por qué? Porque él tenía una situación que no podía esperar. La situación de Jairo era una situación que no podía esperar ni un momento más. Era tan abrumadora que podía dejar atrás todo lo que era bien visto. Todo ese bagaje social, religioso, quedó atrás, frente a su necesidad. Y a los pies del Señor le expresa su necesidad. A los pies del Señor, él verbaliza verbaliza lo que le ocurre. Le dice, mi niña se me está muriendo. Señor, mi niña se muere. Ven, ven por favor, a mi casa, ven, te ruego, Pon tu mano sobre ella, porque yo sé que si tú pones tu mano sobre ella, ella sanará. ¿Tú te identificas con el dolor de este padre de familia, hermanos? ¿Tú sabes lo que este hombre debía de estar sintiendo en este momento? Los que somos padres entendemos quizás un poquito lo que esto puede significar, ¿verdad? Qué terrible tiene que ser ver morir a un hijo. No estamos preparados para ver morir a nuestros hijos, estamos preparados para ver morir a nuestros padres. Asumimos, ¿verdad?, que nuestros padres mueren, pero no asumimos jamás que nuestros hijos mueren. Y aquellos que han tenido que pasar por esta experiencia, por esta terrible experiencia, ellos dan testimonio de lo duro, de lo duro que es esta situación. No sé si hay alguien aquí en esta mañana que ha tenido que enfrentar esto, pero Puedes identificarte con este hombre. Señor, te ruego que vengas, que toques a mi hija, que toques tu, yo he oído, que tú has sanado ciegos, paralíticos, cojos, que la gente habla de ti, de las grandes obras que han hecho. Ven y sana a mi hija, ven a mi casa, ven, porque yo sé que los, que, que los, los enfermos sanan cuando tú estás al lado. Y Jesús levanta a Jairo y Jesús se identifica con su dolor. Jesús se identifica con su dolor y va con él, le acompaña y la multitud dice que le seguía y que le apretaba, todo va bien y casi puedes escuchar a Jairo ay que bien todo está bien, he llegado le he explicado al Señor lo que me ocurría he explicado mi problema mi hija que a quien amo tanto y aquí viene el Señor conmigo a mi casa todo se va a arreglar que bien, todo está listo va a tocarla, va a sanar comeremos juntos, esta tarde va a ser una tarde de, de alegría, por fin voy a ver la solución a mi desesperación. Pero siempre aparece esa palabra fatídica. Pero seguimos leyendo en el pasaje de Marcos capítulo 5. A partir del versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y Y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta aquí. Cuando Jairo pensaba que todo estaba listo, que todo era perfecto, que ya iba a producirse el milagro que él anhelaba, esa sanidad de su hija, surge el imprevisto en el camino que le hace esperar. Surge ese imprevisto que él no espera. El cuadro es perfecto y de repente aparece una mujer en escena que cambia todo el panorama, que cambia todo el panorama. Y claro, cuando tú lees este pasaje, desde nuestra perspectiva decimos qué grande es el Señor, ¿verdad? Cómo el Señor sabe detenerse para atender este este milagro de esa mujer que viene en... en en la oscuridad, en, no en, en, en algo público, sino en la intimidad. Nadie va a saber lo que hace, pero sin embargo el Señor lo sabe. ¡Ay, qué bonito, qué pasaje más bonito! ¡Qué bonito, qué grande es el Señor! Pero nos hemos olvidado de lo que Jairo estaba pasando en ese momento. Y quiero que volvamos a él en ese instante. Porque el instante de ese milagro grande para nosotros es una pausa espiritual en el milagro de Jairo. Es una pausa. ¿Cómo reacciona este hombre frente a esta pausa? Tan cuadrado que estaba todo, tan perfecto que estaba saliendo todo, y ahora, de repente, ¿de dónde sale esta mujer? ¿De dónde ha salido? ¿Y por qué por qué le tiene que tocar? ¿Por qué tiene que tocar a, a, este, a este que va a sanar mi milagro? Pasan los minutos, pasan los instantes, Y encima el Señor no solamente sana a esta mujer, sino que se pone a hablar con ella. Mira, es que no puedes esperar si total, llevas tantos años enferma, un día más, ¿qué más te da? Mi hija se muere, espera un poquito, lo mío es más urgente. Mi necesidad, mi desesperación es más urgente que la tuya. Pero es que encima el Señor se detiene y habla con ella. Y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y claro, puedes ver la mirada de los discípulos... Mirando al Señor Jesús diciendo, necesitamos descansar. El Señor necesita un descanso. ¿eh? A ver si nos retiramos un poquito, vamos a la barca, a la otra orilla, porque está muy estresado, el Señor Jesús está estresado. Porque vamos, estamos aquí que nos estamos abriendo a codazos para pasar en medio de la multitud. Y ahora va el Señor y dice, que me ha tocado? Pues, ¿cómo que, que me ha tocado? Todos, todos, si ¿Sí te están tocando todos. ¿Cómo que me ha tocado, Señor, si estamos aquí que parecemos guardaespaldas? O sea, puedes ver la expresión cuando le dice pero señor, ¿cómo que quien te ha tocado? O sea, debían de estar muy perplejos con esa pregunta que el señor hacía. Pero el señor sabía a quién iba dirigida esa pregunta. Porque cuando el señor encuentra a esta persona y ella responde, la multitud desaparece. Y quedan solamente enfrente, esta mujer y Jesús. Y comienzan a hablar. Y Jairo está allí, esperando. Es interesante lo que esta mujer menciona. No quiero entrar en detalles con ella porque quiero enfocar el tema en Jairo. Pero me gusta esta, esta pregunta, esta afirmación, este hecho de fe, este acto de fe que esta mujer hace. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y yo creo que nosotros en nuestra vida hemos dicho muchas veces a lo largo de nuestra vida esta frase. Si tan solo tocar si tan solo pudiera volver atrás a ese día, si tan solo pudiera volver atrás y callarme en ese instante, o si tan solo pudiera haber reaccionado de otra manera, si tan solo no hubiera entrado por esa puerta. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pensado una y otra vez si tan solo pudiera volver atrás y cambiar las cosas? Yo creo que esto es, una, es uno de los hechos Qué más libros, más películas se han escrito sobre este acto, el hecho de inventar una máquina del tiempo. ¿Verdad que sí? Nos encantaría tener una máquina del tiempo, apretar el botón volver atrás y arreglar las cosas. Si tan solo pudiera tocar el manto, el manto de su de su capa, de su vestido, yo seré sal aquí está, esa mujer detiene, el milagro se produce y mientras tanto Jairo está ahí, esperando posiblemente pensando, ¿no podría ahorrarse los detalles? si ya está sana y, y, y ha querido tocar el manto en esa eh, falta de, de ser vista ¿por qué no hace lo mismo y se va? ¿por qué no hace lo mismo y se va? Pero el Señor sabe todas las cosas. Yo no sé, la palabra de Dios no nos dice cómo reaccionó Jairo. Pero yo sí sé cómo reaccionaría yo. Y posiblemente alguno de vosotros. Yo me impacientaría. Señor, yo estoy primero. Señor, yo te lo he pedido antes. ¿Por qué tenemos que estar aquí, aquí esperando, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Señor, yo te pido trabajo y le das trabajo a mi vecino. ¿Por Señor, yo te pido que me sanes si y se sana el que está a mi lado. Señor, ¿qué pasa? ¿Es que no escuchas mi oración? ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Cuántas veces cuántas veces tenemos que confesar que hemos expresado eso delante del Señor? Señor, ¿por qué no me contestas? Estoy aquí te pidiendo, Señor, ¿dónde está la respuesta? ¿Por qué no llega la respuesta de parte del Señor? ¿Qué pasa? Lo que llega, dice el versículo 35, son unos mensajeros. Dice en la, en la palabra del Señor, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga unos mensajeros. Y el corazón de Jairo comienza en latín. ¿Por qué vienen? ¿Qué pasa? ¿Se habrá sanado mi hija? ¿El milagro se ha producido? ¿Se ha puesto mejor? ¿Qué es lo que ocurre? Pero el mensaje que traen esos mensajeros es terrible. La cruda realidad golpea a Jairo. Tu hija ha muerto. Wow Tu hija ha muerto. Deja al maestro, el esfuerzo ha sido bueno, lo has intentado, lo has intentado. Pero no ha servido de nada, Jairo. Vámonos a casa. Vamos a enterrar a, a la niña y, y ya está. No hay nada más que hacer. Tu hija ha muerto. Por un momento Jairo se siente desfallecer. Me gusta la versión internacional, la nueva versión internacional que dice sin hacer caso de la noticia. Otra versión dice alcanzando a escuchar lo que le decían, oyendo lo que se hablaban, el Señor Jesús le, le conteste y le dice a Jairo no tengas miedo no tengas miedo, cree en mí, cree en mí, sigue confiando. Su única hija con 12 años, lo más precioso que, que tenía, una niña amada, una niña que estaba criada en un ambiente de amor, de cariño, había experimentado la experiencia terrible de la muerte y él debe morir a una hija. Pero puedes ver la mirada amorosa del Señor buscando la mirada de Jairo, buscando sus ojos y diciéndole, Jairo, no temas. Jairo, cree en mí. Jairo, cree en mí. No importa las motivaciones que le llevaron al Señor Jesús, no importa. Lo que importa es que el amor y la compasión de Dios están frente a él y le miran a los ojos y le dicen, cree en mí, cree en mí. Y aquí aparece el fruto de la espera, por fin. Seguimos leyendo la palabra. Dice versículo 36, Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la siguenagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burraban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Aquí estaba el curso de la comitiva. Hasta ahora toda la multitud había estado siguiendo al Señor. Habían sido testigos de la sanación de esta mujer enferma de flujo de sangre. Pero ahora de repente el Señor quiere reducir el grupo. Y toma a Juan, toma a Pedro, a, a Jacobo y a, empieza a caminar. Aparta a todos los demás, a uno los discípulos y comienza a caminar hacia la casa y entran en la casa y la comitiva entran en una casa y se encuentran en una situación pues terrible, alboroto, gente llorando, música fúnebre, eh, toda la tragedia de la muerte, yo no sé cómo será en vuestros eh, lugares de origen, pero aquí en España es, es terrible, o sea, el, el culto a los muertos es terrible, cuando tú vas a un entierro ¡Ay, las mujeres lloran de una manera muy exagerada, fuerte! Porque hay que expresar el dolor. Y todo el mundo tiene que escuchar y ver el dolor que yo siento. No se asume el hecho de que tú puedas sufrir de una manera interna. Tienes que exteriorizar todo lo que significa el, el dolor. Y, y somos parte de, de, de esta cultura. Y en Oriente, allí hacían lo mismo. Bueno, hacían algo más porque había, eh, incluso contrataban a, a lloronas, a gente que lloraba. ¿m? Gente que eh, su oficio era ir a los entierros a llorar. Pero, claro, no a llorar. Estas plañideras que iban a los entierros no iban allí a llorar. Así no, no, claro. Cuanto más gritabas, mejor sueldo tenías, ¿eh? O sea, esto era una cuestión de, de llorar, ¡ah! ¡oh! O sea, levantando todo lo que significaba esto. O sea, no era una cuestión íntima, tenía que ser algo muy público. Y allí se encuentra el señor Jesús a todas estas profesionales del llanto llorando, montando todo el escándalo, los los músicos tocando música fúnebre, la familia echa polvo porque la niña se ha muerto y claro, o sea, no estas eran profesionales, pero la familia realmente estaba estaba llorando con con gran dolor, con gran dolor. Y el Señor Jesús entra en esta situación de tragedia. Porque mirad, hermanos, eh, los que ven las cosas que tienen solamente a su alrededor, cuando ves solamente las circunstancias, cuando ves las tragedias, la tristeza, y no, no sabes ver más allá, lo único que te queda es lamentarte y dar gritos. Es lo único que te queda por hacer. Hay... Ahí... Una de, de las funciones como pastores en una iglesia es enterrar a la gente también. Es parte de, de, de las responsabilidades que, que tenemos. Cuando llegamos a Granada, eh, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue enterrar a un hermano, y era un hermano muy amado. Fue un hermano con un testimonio precioso delante del Señor. Un hermano que testificó y fue fiel en su familia, pero nadie de su familia quiso aceptar el Evangelio. Se rieron de él, se burlaban... Bueno, la situación de verdad era muy difícil. En su pueblo, era vivía en un pueblo pequeño y era uno de los pocos creyentes que allí había en la ciudad. Fue para la familia, como su esposa también era creyente, pues claro, tuvieron que soportar un entierro protestante. ¡Qué vergüenza para la familia! Recuerdo una de las de las mujeres que hizo un comentario diciendo, porque claro, como no había ido a la iglesia y no tocaban las campanas a muertos, como hay en este país, una de las personas dijo, se muere como un perro, ni las campanas tocan por él. O sea, ese concepto de, de difícil de enfrentar a la muerte. Cuando llegamos al cementerio, y cuando estábamos allí acabamos de, de tener un pequeño pensamiento, un pequeño recordatorio de él y estaban metiendo el féretro ya en los nichos, pues dos de las hermanas, especialmente una de ellas, empezó como estas plañideras, a gritar, llorando, o sea, creando esa sensación de tragedia, porque claro, no habían podido experimentar hasta ahora esa sensación, porque hay, habíamos hablado de la palabra, habíamos hablado de su vida, pero no se había expresado ese llanto exagerado que a veces se produce en las muertes, ¿no? en los entierros. Y ella quería eso para su hermano y empezó a gritar. Pero era podías notar la falsedad de, de la situación, de no ver más allá que lo que tenía delante de las narices. Otra hermana y yo, de la iglesia, Eh, pues de forma automática de forma espontánea algo que el espíritu puso en nuestro corazón en ese momento comenzamos a cantar tu fidelidad es grande señor tu fidelidad es grande y cuando tú estás viendo un féretro entrando en un nicho y, y escuchas cantar tu fidelidad es grande es, es incomprensible para muchos de ellos ¿verdad? Pero acabamos de cantar la canción y otros hermanos empezaron a cantar otra y otra y, y el pueblo de Dios que estábamos allí empezamos a alabar al Señor y empezamos a dar gracias al Señor por lo que por lo que él es y por lo que él había hecho en la vida de ese hombre a través de alabanzas. Esa tragedia que quería montar fue aplacada con la esperanza de la vida eterna. Cuando acabamos el sepelio, esta mujer vino y dijo: Nunca he experimentado tanta paz en mi vida. Nunca he podido experimentar tanta paz y fue una ocasión de poder testificar de una manera más personalizada, porque hay gente, hermanos, que no sabe ver más allá de lo que tiene en las narices. Nada más que las circunstancias y no ven la posibilidad de cambio, no ven la posibilidad del milagro. Jesús entra y en medio de ese alboroto hace una afirmación importantísima. La niña no ha muerto, solo duerme. Y los mismos que estaban llorando ahora se parten de la risa. Con la misma con el mismo énfasis los puedes lo puedes ver los mismos que están llorando vamos o sea, este se ha vuelto loco que es lo que, que está muerta que lo he visto yo porque otra cosa no será, pero nos encanta ver los muertos verdad que sí hermanos nos encanta ver parece que nos queremos asegurar de que se ha muerto nos queremos ver lo muerto y seguro que muchos de esos habían ido y habían visto el muerto que lo he visto yo que yo lo he visto que está muerte y ahora este que está diciendo el llanto se convierte en burla. ¿Por qué? Porque cuando la palabra profética viene en la vida de mucha gente, no son capaces de entender y se burlan. Y lo mismo ocurre con vosotros. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. Cuando el Señor te da una palabra que Dios va a hacer algo en tu vida y tú compartes eso, muchos dicen, ¿tú estás loco? ¿Pero tú qué estás diciendo? Cuando tú estás diciendo, oye, que yo estoy orando que Dios me va a dar un trabajo y la gente te mira, ¿en estos tipos de crisis? Pero, pero tú que dices, lo que te salga lo que te salga, no, no, yo estoy pidiendo un buen trabajo yo estoy pidiendo un buen trabajo con un buen sueldo es que no pues, no tengo derecho a pedir un buen trabajo y un buen sueldo, a, a mi padre que es el señor de todas las cosas espero que eso no sea la respuesta del buen trabajo y el buen sueldo <risa> ¿Eh? ya porque ya sabéis que si Dios quiere decirnos algo es capaz de mandarnos un ángel no hay problemas con eso, seguimos Cuando el Señor Jesús nos da palabra de que algo va a pasar, nosotros tenemos que creer y confiar en esa palabra, en la palabra del Señor. Cree en mí, no importa que los demás te digan, pero tú estás loco, pero tú estás loco con lo que estás diciendo, tu negocio está muerto, hombre, tu matrimonio, chimpum, se acabó, no hay nada más que hacer. O sea, tus hijos, dadlos por perdidos, dalo por perdidos, tus metas están muertas, tus sueños están muertos, se acabó. Todo es terminal, todo es terminal. No hay vida, acostúmbrate a esa idea. Hay mucha gente que tenemos a nuestro alrededor diciéndonos eso, qui queriendo quitar y matar la esperanza de la palabra del Señor que viene a tu vida y dice, no temas, cree en mí, no temas. El Señor Jesús llega delante de la niña y pronuncia esas palabras preciosas. Talita comí Niña, a ti te digo Levántate ¿Y has pensado alguna vez por qué el Señor Especifica tanto? Si no había más muerto que esta niña delante ¿no? ¿Por qué le dice niña, a ti te digo Levántate ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Sabéis quién hablaba? Estaba hablando el Señor de la vida Estaba hablando el Creador de la vida si Jesús hubiera dicho en ese momento, levántate, si hubieran levantado todos los muertos de la ciudad. Porque hablaba el Dios de la vida. Pero Dios especificó a esta niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate, despierta, ven a la vida. Hoy solo necesitas una palabra para despertar tu milagro. Levántate. Créeme, levántate. Créeme, no temas. No temas lo que los demás pueden estar diciendo. No me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti. Solo que tú estabas esperando una sanidad y lo que yo te doy es una resurrección. Tú me habías pedido algo pequeño, pero yo te estoy dando algo más grande. No es una sanidad, es una vuelta a la vida lo que Dios quiere darte a ti en esta mañana. No temas, solo necesitas esa palabra. Al instante, la niña se levantó, todos aquellos que se burlaban se quedaron atónitos. Todos se quedaron atónitos. Igual que atónitos se quedan cuando ven la gente como Dios obra en tu vida, como Dios responde a tu oración, como Dios obra milagros en medio de nosotros, como Dios sana. ¿Cómo Dios salva? ¿Verdad? Así, así es. A partir de ese día una familia religiosa dejó de perseguir las tradiciones humanas para vivir lo que significaba la realidad del reino de los cielos. Ya no creerían en los límites de Dios, sino en el Dios sin límites. En el Dios sin límites. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué aprendemos de, de Jairo? que aprendemos de esta historia en nuestra vida. Yo quiero, hermanos y hermanas, que tenemos que aprender a cultivar nuestra fe. Tenemos que cultivar nuestra fe. La vida cristiana no es una vida común. Es una vida emocionante. Hay vida, muerte. Hay emociones impresionantes dentro de la vida cristiana porque Dios vive en nosotros. Porque Dios mora, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y tenemos que aprender a experimentar esa vida de plenitud en el Espíritu. Tenemos que aprender a experimentar lo que significa la vida cristiana. Cuando alguien dice que el cristianismo es aburrido, cuando alguien dice que ir a la iglesia es aburrida, yo le digo, tú no conoces el cristianismo, porque yo no me he reído tanto en mi vida como desde que soy creyente. Yo me río mucho, yo disfruto mucho, porque es emocionante ver lo que Dios hace. esa alegría, es gozo, va más allá de las circunstancias. Y tenemos que aprender, hermanos, cosas que la gente no entiende, pero que nosotros podemos experimentar en el poder de Dios. Puede que Él te esté llamando hoy. Puede que tú escuches la voz hoy del Señor diciendo voy a contestar tu oración, yo quiero estar cerca de ti, quiero enseñarte cosas, yo quiero que tú entiendas lo que significa vivir la vida plena conmigo cosas que otras personas no van a entender que no van a tomar la disciplina necesaria para experimentar pero él quiere que tú lo haces, solo necesitas entender que la fe va más allá de lo que vemos, va más mucho más allá de las circunstancias que nos rodean en estos días hermanos Parece que no hay más palabra que la crisis. Yo estoy harta de la crisis ya. Estoy harta de la crisis. Porque la gente habla de la crisis de una manera muy negativa. Todo es malo, todo es malo. Pero yo entiendo, hermanos, que a veces tenemos que llegar en crisis en nuestra vida para mirar al Señor y depender del Señor. Y yo creo que mucha gente en estos días está buscando a Dios que en otros momentos de su vida quizás no lo harían. Así que bendita crisis. Hay muchos que conocerán al Señor en estos días. Gloria sea a Dios, gloria sea al Señor, que el Señor nos proteja en medio de estas circunstancias. Pero oremos, aprovechemos estos momentos de crisis donde podemos llevar esperanza a aquellos que no la tienen. Esperanza, hermanos, porque en el cristianismo hay esperanza. Dice el apóstol Pablo, oh, este es un pasaje... Yo os animo a memorizarlo, hermanos. Si no lo has memorizado, yo te animo a memorizar este precioso pasaje que te ayudará a exaltar y a alabar al Señor y a ser consolado muchas veces en el Señor. Están Romanos capítulo 8 dice, Pablo, el apóstol está dando argumentos y después de dar argumentos, es que no lo puede resistir, exclama en adoración con estos versículos. Exclama en adoración y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La muerte? ¿La crisis? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Nosotros somos más que vencedores. ¿En qué? En todas esas cosas. ¿En qué cosas? La tribulación, la muerte, la angustia, que nadie las quiere. Yo no quiero tribulación en mi vida. Yo no quiero angustia en mi vida, pero si viene, eso no me separará del Señor. Si vienen a mi vida, no me separarán del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Sigue diciendo el apóstol. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La respuesta es, claro. ¿Lo hará? ¿Lo hará? ¿Quién es el que acusará a los hijos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada...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 Señor nuestro. Así es. El Señor te dice, ¿crees en mí? ¿Crees esto, hermanos? ¿Crees esto? No temas. Sea cual sea la circunstancia por la cual estás pasando en este momento. La palabra del Señor para ti en esta mañana es no temas. No me he olvidado de ti. Voy a hacer algo más grande para de lo que tú te imaginas. Creí en mí. Que Dios os bendiga.